Buenos días, queridos alumnos. En este podcast se hablará en términos generales de la asignatura de logística y cadenas de suministro. Como primer punto tenemos el objetivo general de la retícula 2011, de acuerdo a la educación basada en competencias, que nos dice que el alumno al terminar esta asignatura conocerá y aplicará los conceptos y las técnicas para el diseño la administración eficiente y la mejora de la cadena de suministro. Conocerá y aplicará los conceptos y las técnicas para el diseño, la administración eficiente y la mejora de la cadena de suministro de cualquier organización, mediante la utilización de la tecnología de la información. La asignatura comprende seis unidades que son Introducción a la Logística y Cadenas de Suministro, Diseño de Cadenas de Suministro, operación de bodegas, sistemas de transporte, la tecnología de la información y la configuración de una red de distribución. Las aportaciones de la asignatura al perfil del egresado de un ingeniero industrial son los siguientes aspectos que le ayudarán para reforzar ciertos conocimientos que se necesitan en la industria. Por ejemplo, diseña, Implementa, administra y mejora sistemas integrados de abastecimiento, producción y distribución de bienes y servicios de forma sustentable, considerando las normas nacionales e internacionales. También diseña, administra y mejora sistemas de materiales. Planea y diseña la localización y distribución de instalaciones para la producción de bienes y servicios. Desarrolla y utiliza las tecnologías de vanguardia en su área de competencia. Aplica métodos, técnicas para la evaluación y el mejoramiento de la productividad. Utiliza también tecnologías y sistemas de información de manera muy eficiente. También utiliza técnicas y métodos cuantitativos, cualitativos para la mejor toma de decisiones. De igual forma, aplica su capacidad de juicio crítico, lógico deductivo y de modelación para la toma de decisiones y evaluación de resultados. Por todo ello y otros aspectos, hacen de un ingeniero industrial una persona altamente competente. Gracias.